...cuando se conozcan los resultados de esta... En marcha, ...obviamente porque faltan muy pocos días, este, justo recién veníamos a una reunión en el CECIA también para, para ver el tema de la página donde van a estar los resultados a partir de las 9 de la noche del domingo en la página del Tribunal Electoral de la Provincia de la Pampa y van a estar los resultados a partir de las 9 de la noche eh, no es, este, digamos, caprichoso las 9 de la noche sino que así establecido por el Código Electoral Nacional que, es lo, que digamos... En las tres horas posteriores al cierre no se pueden dar encuestas, no se pueden difundir datos, sino que a partir de las nueve de la noche y ahí eh, van a estar eh, cargándose los datos con los gráficos correspondientes y en cada una de las categorías la gente podrá, además de los medios, si quiere una página, podrá seguirlo por allí los resultados. Saber eso. ¿Cuántas personas trabajan en este, todo este trabajo laborioso que hay durante el domingo? ¿Se conoce más o menos un número? No, internamente no lo tengo. Es, Toda la gente del Tribunal Electoral, que en realidad este es un trabajo, acá hay una cuestión, a ver, lo debería decir la gente que trabaja, pero te lo doy a grosso modo. Esta es la primera vez que hay una elección desdoblada en la provincia de La Pampa desde el año 83. Eh, digamos, el Tribunal Electoral ha hecho un trabajo invisible desde mediados del año pasado. Estamos hablando de un, un, prácticamente un año eh, para adaptarse a esta nueva situación, a esta nueva realidad y ha hecho todo un trabajo que tiene que ver con la organización interna del tribunal, eh, con el intercambio de información con la justicia electoral por el tema de los padrones, porque, eh, a ver, eh, alguien dice sí, hay un problema en el padrón, es cierto, la elección en sí la organiza el Tribunal Electoral de La Pampa, porque además son cargos provinciales y municipales, pero los padrones, la información de los padrones la brinda la justicia electoral federal. Entonces, a veces hay una pequeña confusión ahí. Por eso en su momento, cuando, cuando en febrero fueron las elecciones internas y simultáneas, desde el Tribunal Electoral se hizo hasta una campaña publicitaria informando que en ese momento había que, eh, digamos, observar algún error que podía haber o alguien, que estaba no, o alguien no estaba inscrito en el padrón o alguien tenía mal un domicilio. En ese momento se hizo una campaña publicitaria en los medios explicando que esa era la fecha de corte tanto para la elección este, interna como para la general. Hoy otros otro muchachos colegas nuestros me decían que, el que, no está, el que no está en el padrón, no está en el padrón, ya vencieron todos los plazos, no hay manera. Y el padrón es de 282.055, eh, no, electores el habilitados, porque no todos son pampeanos, electores el habilitados, y aparte, aparte. Hay un registro, aparte que es el registro extranjero, que eso es un registro que hay que anotarse voluntariamente, que hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos este, a ver, estar viviendo desde hace dos años en el eje donde se quiere votar, este, hay que anotarse específicamente, en su momento bueno, ya se cumplieron los plazos también, son 361 personas que se inscribieron para votar en La Pampa. Pero el padrón oficial es de 282.055, Y te diría que casi exactamente la mitad del padrón está en Santa Rosa y Pico, porque son 90.000 90 y pico en Santa Rosa y casi 50.000 en, en Pico, estamos hablando de 140, 288, la mitad se circunscribe a esa sociedad. Traslado algunas preguntas de algunos oyentes y de algunas personas que no están muy en el tema, nosotros estamos mucho en el tema y nos parece algo normal. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando abra el cuarto oscuro, ¿con qué cantidad de boletas y qué puede hacer con ellas? A ver, primero, digamos, a ver, se vota un gobernador, vicegobernador, que es una misma boleta, diputados provinciales, intendentes, concejales, jueces de paz y en las comisiones de fomento, presidente y vocales. A ver, vamos a, Santa, a ver, empezamos por Santa Rosa. Además, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para darte un día, en Santa Rosa, acá tenemos ocho candidatos a gobernador y vicegobernador. <coughs> perdón. E intendente de Santa Rosa tenemos nueve. O sea, hay una vuelta más. Voten, son todos cuerpos. Gobernador es un cuerpo, diputado es otro cuerpo. Intendente, concejales, jueces de Paz. Eso. Serían, por ejemplo, en Santa Rosa, cinco cuerpos. Ahí vos podés votar por los cinco en el mismo partido, podés votar por un cuerpo mientras vos no pongas o sea, dos boletas de gobernador en el sobre me podés poner cinco diferentes o cinco iguales o podés poner tres y dos en blanco eso depende de cada uno y la cantidad que te vas a encontrar también depende de la localidad porque hay localidades donde eh, hay una sola fuerza que se presenta entonces ahí tenés las, los cargos provinciales de todos y los cargos municipales de un solo partido. Entonces eso depende de cada, también de cada localidad. Para que sea el voto positivo y sea, sirva el voto, es por cuerpo. Cada cuerpo que pongas va a ser este, un voto para ese partido. El voto válido es voto a una persona, un candidato, o el voto en blanco. Eso es válido. Después estamos los nulos, los recurridos y los impugnados, que son diferentes situaciones, digamos. Impugnado por ahí, puede haber alguna confusión con la identidad, no está muy claro, y lo dejan permite montar y lo dejan impugnado nulo es, qué sé yo y lo taché todo, le ponga malas palabras ponga lo que quede, es nulo y después está el recurrido que es una cuestión propia de los fiscales que dicen recurro el voto y que después lo analice el tribunal electoral y lo resuelve para el, para el recuento final y no el provisorio, el domingo sabemos un recuento provisorio, después viene el recuento final Estoy pensando en esto del cuerpo por el corte de boleta. Una persona puede hacer un corte de boleta y votar gobernador en un partido, eh, diputado a otro y eh, intendente a otro. A ver, vamos al ejemplo de Santa Rosa que es el más cercano a nosotros, no por, no por pero para hacerlo claro. Voten el gobernador, diputado provincial, intendente, y juez de paz. Vos podés votar si querés cinco partidos diferentes, gobernador a uno, diputado, si querés hacer eso. Puedo votar cuatro partidos diferentes, puedo votar tres, podés, o puedo votar uno y votar los cinco cuerpos. Puedo votar todo en blanco, o sea, ¿me entendés? Eso, eso depende del voto de cada, de cada persona, la vuelta se puede cortar, obviamente. Pero pienso en el corte de boleta porque muchas personas no la tienen clara y está bueno también este, pasarles esa información y que sea concreta cuando llega. Eh, ¿Qué pasa con las personas no videntes? ¿Está preparado eso para que alguien acompañe a esas personas que puedan votar? Eh, Mira esto en, la, en las internas de febrero ya se hizo, porque en cada escuela eh, son, a ver si no mal lo chequeo, pero son 580 mesas en toda la provincia. En cada escuela va a haber lo que se llama un cuarto oscuro accesible, que son justamente para las personas con disminuida visual o con otra discapacidad que puedan tener, o con una incapacidad motora. Entonces, puede, o sea, además de tener prioridad para el momento de votar, no es que va a estar haciendo toda la fila, eh, entra o con el presidente de mesa, si necesita, digamos, esa ayuda, o con una, puede entrar con una persona, esa persona se tiene que acreditar quién es para acompañarlo dentro del cuarto oscuro. Según también el, el pedido de la persona, digamos. Si necesita ser acompañada o no. Puede haber alguien que tenga algún problema de movilidad, pero no, no de en un problema visual y puede entrar solo algún, ¿se entiende? ¿Qué pasa cuando yo entro al, voto, al cuarto oscuro y no está el voto que yo quiero emitir? ¿Qué tengo que decirle al presidente de mesa? Porque eso también es una cuestión que pasa habitualmente. Eh, no, le, lo que tiene que avisar es que eh, faltan boletas. No, no tiene que decir faltan boletas de tal, de tal candidato o de tal partido o de tal cargo. Tiene que decir faltan boletas digamos, pues si no, es un voto cantado. Bueno, justamente por eso, porque mucha gente no lo sabe y ha pasado que falta moletas de tal partido porque esa persona quiere votar a tal partido. Tiene que decir, falta boletas y en ese momento entran al cuarto oscuro, eh, reponen... El presidente de Mesa y los fiscalías cotejan que sea así y reponen las boletas. Eh, te paso una situación que ocurrió en una escuela en las internas cuando se detuvo la votación porque el presidente de Mesa, o en ese caso la presidenta de Mesa, eh, no tenía todo el padrón completo. En esa situación, ¿qué, qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? ¿Se vota o le habilitan el voto a las personas que están? O... Sí, sí, porque faltaba una hoja, algo así. Fue... Sí, sí, faltaban las hojas. Eh, no, eso me acuerdo porque lo eh, avisaron y se le enviaron. Se ve que hubo algún... algún de, de traspapelaron algunas cosas, pero no, no, no. A ver... Eh hay un padrón oficial, si en ese caso faltaban las hojas, se, se, se, se entregan las hojas que faltaban, digamos, tiene que votar esa gente. Sí, poder, poder... Claro, a ver, si vos tenés el padrón, vos venís, primeramente, las autoridades de mesa van medio antes de la elección, tienen que cotejar, es decir, ahí reciben un sobre cerrado, El padrón, los sobres, o sea, cotejan las cosas y ahí deberían también darse cuenta si falta algún material o no falta algún material. Y vos vas a votar, Mauro, y estás en el padrón de esa mesa, votá. Y si, en ese caso, si faltaba la, la hoja, eh, la persona tiene que esperar que le entreguen, el, el, el, digamos, le repongan esa hoja que faltaba. Pero fue una, creo que fue una circunstancia aislada que pasó en una, en una escuela. En la escuela 221 que eh, faltaban algunas... Cosas. Eh, bueno, pero el que, la, la, la persona que estaba en esa hoja y quería votar, vota. ¿Se entiende? Sí, sí, digo porque pasó que se detuvo la votación hasta que llegaron esas hojas y se atrasó un poco. Además, viste que, a ver, eh, hay situaciones que son tan específicas que también tiene cierta facultad el presidente de mesa para tomar alguna decisión. ¿Algún dato que nos falte y que sea importante para ese día para que no ocurra algún inconveniente puntual de alguna persona? Eh, bueno, para lo de las mesas son 8.40, no me acuerdo si te había dicho 8.50, son 8.40. Eh, lo que te podría decir eh, es, eh, el tema de la documentación, que eh, cualquiera de nosotros figura con un determinado documento, el libreta de enrolamiento, la cédula, la nueva DNI, el el DNI que te daban Celeste, digamos, cada uno figura con un documento. Si vos vas a votar, o pues vos tendrías que ir a votar con ese documento, si vos vas a votar con un documento expedido en fecha anterior, no podés votar. Si vos vas a votar con uno que lo expedieron a fecha posterior de ese, sí estabas habilitado para votar. Eh, ¿Y qué otra cuestión te diría? No, de, bueno, que ya es muy común saberlo, el tema de, la, de la, eh, a ver, las previsiones que hay, me parece que la más común de todas que siempre repetimos el tema del expendio de bebida alcohólica eh, en cuanto no se puede vender desde las 8 de la noche del sábado hasta las 9 de la noche o sea, 12 horas antes, 3 horas después eh, nada, y decir eh, me parece que esos son los datos más, más importantes si se te ocurre alguno me preguntan ¿no? la dirección del padrón mucha gente York, contaré, ¿sí? No, la dirección que puedan averiguar dónde votan, ah, cuál bueno. es la dirección concreta. No, lo que hay que... Eh, a ver, es más que la dirección, yo te diría la página, porque es más, más sencillo. Si vos vas al... Googleás, está Tribunal Electoral de la Provincia de La Pampa, y ahí apenas entras, te sale Elecciones 2019, cliqueas ahí, hay varias... Cliqueas y pones el número de documento, el sexo, y te sale el lugar donde... el lugar de votación. Eh, Sí, Respecto al, al boca de urna, que es el que habitualmente pasa con los medios de comunicación que tiran un boca de urna y todavía no es el oficial, ¿qué pasa con esos medios o con esa información que finalmente se hace oficial porque algún medio la dio? A ver, por eso te decía que una de las prohibiciones cuando empezamos a charlar era que no se pueden dar datos hasta las Pero... 9 de la noche. Ahora, es una cosa así... Este... Cotidiana, digamos. Yo el fin de semana estuve en Córdoba, en Río Cuarto. Y había elecciones a gobernador. Y alguien que no era una cuestión oficial, no era ni un partido, no era nadie, era una persona, ponen un... Si pones un Twitter y pone Va ganando tal... Eso es incontrolable. Es el, a ver, vamos a la realidad. Ahora, oficialmente nadie... A ver, un... Oficialmente, acá... Una cosa es que lo haga una persona anónima o con nombre, que, pero nadie, otra cosa por ahí que los medios. O sea, la, el, el, el impedimento legal que establece el código electoral es que no se pueden dar datos hasta las 9 de la noche. Eso es lo que después, bueno, la responsabilidad de cada uno, yo, de cada medio en particular. Pero esa digamos, la ley electoral incluye, digamos, ese tipo de, de, de prohibición, digamos, como, qué sé yo, como. Eh, no puede haber espectáculo de ley libre hasta tres horas después del curso. Bueno, otra, una, otra de, la, de lo que figura en la ley electoral es la publicación de ese tipo de, de información. ¿Están todos los presidentes de mesa este, preparados para ese día? ¿Ya tienen todos para cada una de las mesas? Ya todo notificado, además es una carga, una carga, una carga pública. ¿Mm? De todos modos, a ver, eh, lo que hablábamos antes también, y te lo digo, la radio pueden entrar a las escuelas, o sea, a las radios, los medios entran a las escuelas y cuando tienen el dato lo pueden dar, digamos. eso es información, eso no hay ningún tipo de problema, nunca ni va a haber problema y tienen el acceso a las, disponible a las escuelas, como ha ocurrido siempre. Muchas gracias. No, de nada Mauro, un abrazo. Bueno, Ahí escuchábamos, Sebastián, a Claudio Deseo, que es el encargado de comunicación del Superior Tribunal de Justicia, dando algunos datos, algunos detalles y también información precisa de la que vamos a tener que contar para este domingo 19 de mayo, que son las elecciones en la provincia de La Pampa.